Mañana en Noticias. 9 de la mañana, 33 minutos en toda la provincia de La Rioja. En la capital provincial la temperatura es de 17 grados. Bedrellera visita a El gobernador riojano será recibido por el intendente Danilo Flores para encabezar una visita de trabajo por distintos lugares del departamento San Martín. Danilo Flores explicó que esta visita genera expectativas en toda la comunidad y destacó la, la inauguración de un acueducto, electrificación rural y una escuela que pondrá en funcionamiento el gobernador Beder Herrera. Se va a estar inaugurando una electrificación rural de acá a 5 kilómetros de, de nuestra cabecera a donde bueno, va a estar beneficiando cerca de 15 familias, un lugar que se llama Puesto de los Cornejos de algún establecimiento educativo. Posteriormente eh, se va a estar dirigiendo hacia, hacia la zona donde va a dejar habilitado un acueducto de, de casi 23 kilómetros recorrido, con un acueducto bastante importante y trascendente, porque nosotros hace dos años que venimos teniendo dificultades, especialmente en aquella época a donde se necesita un mayor caudal y, y bueno sabemos de que a veces las precipitaciones no han sido las adecuadas, han bajado el nivel de vertiente a donde abastece a todo el pueblo y con este acueducto ha ayudado a inyectar a, a la FED, especialmente a la FED de nuestro, a nuestra cabecera. El servicio de emergencia se transformará en SAPEM. Juan Carlos Vergara, Ministro de Salud Provincial, dijo que se apunta a generar una nueva estructura en la atención prehospitalaria. Vergara estableció que el objetivo es separar el servicio de emergencia del hospital y generar una atención específica y eficiente en toda la provincia. El servicio de emergencia es un servicio que, eh, que pertenece al hospital en el Sique Verabarro, es un servicio más del hospital eh, y que realmente este, carece, eh, tiene muchas deficiencias y tienen que ver con la logística, tienen que ver eh, con el recurso tecnológico con que cuenta eh, y tienen que ver también con el recurso humano. ¿no? Entonces la idea de conformar una, una nueva estructura es para realmente tratar de sacar del hospital ...al servicio de emergencia y realmente que sea una estructura aparte... ...que no pertenezca al hospital, sino que eh, tenga que ver con toda la atención prehospitalaria. Ya se está realizando la campaña de vacunación antigripal en la capital provincial. Eduardo Bazán, director de Vacunatorio Central, confirmó que ya están vacunando... ...a toda la población contra el virus de la gripe A... Bazán especificó que las embarazadas y niños de 6 meses a 2 años, junto a los mayores de 75, están dentro del grupo de riesgo y deberán vacunarse en, de forma gratuita y sin prescripción médica. El objetivo es eh, vacunar a toda la población de riesgo y la población que puede complicarse con el riesgo del la gripe. En este caso, la población va a ser la misma que vacunamos el año pasado, y básicamente son las embarazadas niños hasta los seis meses de vida, los niños de seis meses, a los 24 meses, en forma obligatoria, y los mayores de 35. Estos grupos eh, que nombré se deben vacunar obligatoriamente y no es necesario que tengan indicación médica. Un reclamo unido. Carlos Laciar, secretario general del CITRAP, apuntó a la desunión de los reclamos salariales de las organizaciones sindicales como uno de los puntos por los que no se concretan los reclamos en forma conjunta. El sindicalista estableció que la sociedad ya está pidiendo un reclamo unido para que los trabajadores obtengan sus beneficios. Pero bueno, lamentablemente hay, hay organizaciones que, que no lo interpretan así, ah, hay organizaciones que no sé cuál será el el motivo o el porqué, pero bueno, yo creo que lo que vos estás planteando es, es eh, eh, la sociedad hoy lo está pidiendo, porque eh, si el trabajador o la misma sociedad que, que está dentro de los sindicatos realmente viera eh, una dirigencia más unida, yo creo que eh, al, al estar más unido podríamos tener mejor recepción, ¿no? Pero bueno, hoy lamentablemente esta desunión hace que, que lamentablemente hoy el poder político esté haciendo especialmente se se le levanta en concepto de materia salarial y derechos y derecho de, de los trabajadores, ¿no? Reclamo en Plaza Principal, vecinos agrupados en la Asociación Vecinos Unidos, junto a trabajadores del Programa de Integración Laboral de Salud y Educación, están reclamando por la incorporación en planta permanente y planta transitoria en la Administración Pública Provincial. Vamos a la comunicación con nuestro móvil, Erika Valle Nuevo. Así es, estamos en la Plaza 25 de Mayo, donde la grabación vecinos unidos de La Rioja, se está comenzando a concentrar para esta manifestación. escuchamos lo que ya, dice el Reynoso, el vocero de esta. Los sectores, ya que nosotros representamos un sector independiente, digamos, no no estamos agrupados así en sectores políticos, en nada que se le parezca, por eso nos, nos convocamos nos, eh, o nos llamamos eh, agrupación vecinos unidos, ¿no? Estamos trabajando para todos los vecinos de La Rioja, para todos los sectores sociales, o sea que la convocatoria es amplia sin distinción de banderías políticas y todo eso. Así que nosotros lo que estamos, eh, creemos sinceramente que el beneficio tiene que ser para todos los ciudadanos que están desocupados. Eso sacó un funcionario a dialogar con ustedes. En la mañana de hoy vamos a entregar nosotros un petitorio, un pedido de audiencia al gobernador de la provincia que ya lo están firmando los compañeros y todas las personas, no es cierto, que se nos están acompañando en la mañana de hoy. Vamos a entregar un petitorio donde este, pedimos que nos reciba el señor gobernador y bueno, comenzando, cierto, con esta conversación. Nosotros planteamos la convocatoria, eh, planteamos mejor dicho la mesa del trabajo que se constituya una mesa del trabajo así como hay una mesa del salario. Y llamar también a convocar una mesa de trabajo donde se comience a hablar en serio de la problemática de la desocupación en la provincia de La Riojas. El tiempo. 18 grados es la temperatura en la ciudad capital de La Rioja. la humedad es del 16%. Informate mejor.